Roberto Torres, dirigente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Roberto, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, es? acá estamos. Eh, queríamos conocer una primera mirada de este fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto del tarifazo que no ha tenido en cuenta la situación de la pequeña y mediana empresa, justamente, pero vos sabrás analizarlo desde el lugar de Sinos. Bueno, mirá, en primer lugar, este, todos somos conscientes que había, tenía que haber alguna algún reajuste en las tarifas, pero bueno, esto creemos que ha sido desmesurado, ha sido inconsulto, y bueno, bien la Corte ha, lo que ha hecho es este, llamar primero a audiencia pública, que se tiene que llamar, y después, bueno, ver, ¿no? Y en principio lo que hizo fue dejar sin efecto nada más que para los residenciales y deja el 500% para comercios e industria, ¿no? Lo que realmente hoy con el... Con la situación económica que está viviendo el país, hoy eh, hace pymes que se tornen totalmente inviables ¿no? y, y que no puedan sostener este ritmo. ¿no? Eh, ¿Desde la CAME existe la posibilidad de recurrir judicialmente? Porque la, lo que hace la Corte de alguna manera es decir bueno, los otros sectores que no incluidos en este fallo que empiecen de nuevo un expediente judicial. Eh, eh, la, la... Eso lo está estudiando el uh -huh. Departamento de Legales Se está tirando el departamento legal de CAME, así que no sabemos cuál va a ser en definitiva la postura, pero sí, eh, ya hay un pronunciamiento de CAME diciendo que esto, no afecta, esto va a afectar y mucho a las, a las, a las industrias y a los comercios. ¿no? ¿Tenés, Roberto, un ejemplo concreto de alguna situación, por ejemplo, de nuestra provincia, que, que, pueda, que puedas este, marcar cómo ha influido el tarifazo? minutos? Bueno, estamos hablando con Roberto Torres, que hola, hola, sí, no te escucho bien. andás a varios teléfonos. Decía sí, Roberto, te si tenés algún ejemplo concreto de alguna empresa de, de nuestra provincia respecto de cómo ha afectado el tarifazo. Bueno, mirá, fundamentalmente, ustedes recordarán que nosotros hicimos una reunión con, con el gobernador, todas las cámaras empresariales, y fundamentalmente el tema del gas, fundamental, este, fue el tema de los hoteles, ¿no? fundamentalmente restaurantes y hoteles, que son los que más consumen el tema del gas, ¿no? Después el tema de la, de la tarifa eléctrica, hay también industria por otro lado, pero bueno, esto me parece un criterio muy personal, lo que debemos hacer es trabajar fundamentalmente sobre la base de un, de un aumento, pero que sea regulado, ¿no? En el tiempo, eh, en uno o dos años, y que vos sepas a dónde vamos dirigidos, ¿viste? Porque el problema acá es, es que hoy vale una cosa, mañana vale la otra, entonces ¿por qué no decimos, mire muchachos, de acá a dos años vamos a aumentar el 30% mensual, por darte un, un número cualquiera, ¿no? Entonces vos ya sabés a qué atenerte, ¿me entendés? Este, me, parece, me parece que es la, la, la forma en que se debe trabajar en este tema, ¿no? Cosa que el país se convierta en algo creíble y que todos sepamos hacia dónde vamos, porque acá no sabemos realmente, este, este país nos tiene acostumbrados a todos estos cambios que vos no sabés para qué lado y para allá, porque de un día para otro se te cambian las la reglas de juego, ¿no? Eh, Roberto, sobre otro tema, tema, la CAME impulsa un proyecto para reducir las comisiones en las tarjetas. Exacto, sí, sí, ya se presentó la Comisión de Comercio e Industria del Senado, se presentó, la, se presentó el proyecto de ley de la CAME, donde nosotros decimos que, en primer lugar, este, ya hoy el 3% por una simple transacción electrónica es, es realmente para el comercio y para la industria, realmente es. Es algo que, que lo afecta y mucho, ¿no? No te olvides que por ahí hay comercios que pagan el 2,5 de ingreso bruto, o sea que están pagando, estamos pagando más de, de, de tarjeta de crédito que de ingreso bruto, ¿no? Simplemente un, un cálculo. Este, en el año 2015, en el año 2015, solamente por comisiones, las tarjeteras recibieron 13.200 millones de pesos. 13.200 millones de pesos solamente de comisiones de los cuales 10.400 fueron de, de tarjetas de crédito, comisiones de tarjeta de crédito y 2.000 moneda y chirolitas de tarjeta de débito. Lo que nosotros decimos, hoy con los movimientos bancarios que está viendo, donde se permiten hacer transacciones sin costo alguno, la tarjeta de débito no, primero tiene que ser cero, tiene que ser cero, directamente. Y la otra es, la tarjeta de crédito en ningún lugar del mundo tiene el 3%. Entonces nosotros decimos que no debe ser más allá del 3%. Bien. Bueno, Roberto, ahora... Esta es la presentación que hemos hecho, ahora hay que empezar sí. a trabajar en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? Sabemos los lobbies que hacen las tarjeteras para que esto no ocurra. Nos pasó cuando se, se bajó del 10 al 5 y después cuando bajamos del, del 5 al 3 y la tarjeta de débito del 3 al 1,5, ¿no? Roberto, agradecemos el contacto. Y si querés agregar algo más... No, le agradezco mucho, muchachos. Lo están esperando unos colegas de ustedes. Bueno, gracias. Que sigan muy bien. Roberto Torres, eh, dirigente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, fijando posición frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia por el tarifazo. Lo escuchaste en Radio Caramés. Meo.